Quería salir por teléfono, pero se vino. Se vino aquí corriendo, porque él dice que él por zona norte se va a mover. Porque él vive en Villa Urquiza y dice que la línea ahí de los trenes, si lo dejan bien, se viene. Que después cuando nos iremos para Florencio Varela, por otro lado, dice, ya, no, no va a querer venir. El señor Humbertito Lunati se hizo presente aquí, en la mesa de este sudaca. ¿Cómo, ¿Cómo anda? ¿Cómo le va Molina? Qué linda zona, qué lindo lugar, qué lindo momento, el sol, todo. El norte, me gusta el norte, Molina. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Se portó Él... bien en la semana o no? Yo me porté como como se portó Bachelet. ¡Qué piropera, eh! ¿Bachelet? ¿No la escuchó lo que le dijo a Bielsa? Yo le quiero decir una cosa. Usted nos está haciendo pelear con todo el mundo. Se metió con la iglesia, se mete con los amigos de otros países de Latinoamérica, se mete con todo el mundo. Le digo, por favor, se metió con Macri. Ahora se, también se quiere pelear con Michel Bachelet. Bueno, pero para empezar nomás. Después voy a hacer un recorrido por Latinoamérica y nos vamos a pelear. Primero con Chile, después con Uruguay y después con Bolivia. En ese orden. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno. Y nuestras columnas de América Latina, que intenta reforzar el Mercosur, la Unión Latinoamericana, al diablo. Siempre tiene que haber un contrapunto. Uno se pelea, el otro hace lazos. Ah, usted es el policía malo. ¿Quiere decir nosotros somos los policías buenos? No, póngase las pilas, escúcheme. Bueno, eh, ¿le gustó lo que dijo Bachelet de Bielsa? Le dijo que es guapo y misterioso que es atractivo, un tipo interesante, tiene esa mezcla fatal para las mujeres, esa combinación. Ahora, yo le digo, ¿cuándo le habrá dicho eso? Porque usted lo, lo escuchó alguna vez a Marcelo, que hace esas declaraciones, esas conferencias de prensa de 5 horas y media, hablando de la ley del Orsay. Es misterioso, ¿eh? Y bueno, por ahí Bachelet quería quedar en Orsay. Le escuchó todo lo que dijo Bielsa y nada, y le gustó quedar adelantada, ¿o no? La primera amarilla se la sacamos a Bachelet y después viajamos directamente a Bolivia lo que dijo Evo, la verdad me me sorprendió en esa cumbre en esa cumbre sobre el cambio el contracumbre sobre el cambio climático acerca de los pollos con hormonas femenina, ¿lo escuchó? No, no, con Evo no, por favor, ya se lo dije, por favor. Dice no se... si te comes un pollo con hormona femenina básicamente te quedas gay y pelado. Lo de gay vaya y pase, ¿eh? pero pelado mucho. No, no, por favor, basta de pelearlo con los países de América. Basta, por favor. ¿Pero qué pasa si la agarró con Evo? Pobre Evo, bueno, pero usted sabe. Bueno, yo lo banco a Evo, pero hay que comerse un pollo. ¿eh? Ahora, yo lo único lo último que le quiero decir es que, bueno, con esto de los pollos me hizo pensar porque yo tengo un criadero de, de pavos. Yo con la jubilación corré, estaba pensando entre criar gansos y comprarme un multimedio, pero ahora parece que lo del multimedio no va más. Entonces estoy criando gansos. Lo que pasa es que yo le estoy dando hormona pesan 75, 75 kilos, pesan mis gansos. Imagínese, si usted se come un pollo en Bolivia, se queda ahí pelado, se come un ganso de 75 kilos, imagínese lo que le pasa, ¿no? Usted está loco, usted enloqueció, usted en la semana enloqueció. ¿Qué hace en la semana? No? Enloquece, espere, espere, escúcheme, ¿cómo va a comer un ganso de 75 kilos? Así está usted, porque se come los gansos de 75 kilos. Viene oscurio? y dice... Se... Bueno. Imagínese si se come los huevos de los gansos, ¿no? No, por favor. Escúchenme una cosa, eh, ¿va a volver a entrar, va a volver a hacer una columna un poquito más extensa en el albergue del programa? Todavía nos queda pelearnos con Uruguay, ya nos no. peleamos con Bolivia y con Chile. No, le pido por favor, basta, por favor, basta. Estuve por la Haya. Ah, por estuve por todos lados. ¿Sigue perdiendo fuego los carteles Clarín por la calle no? ¿Se está portando un poquito mejor? Y una semana los prendo fuego, otra semana los pego yo. Ah, claro, por las dudas. Vamos. Uno nunca sabe. ¿no? Uno nunca sabe, claro, me parece muy bien, ¿eh? Bueno. Eh, bienvenido al Sudaca Itinerante ¿Llegó bien, no? ¿Lo están tratando bien acá? Eh, estoy en un gran momento, falta la media luna Creo que llegan en media hora Bueno, listo